Las eran como dos troncos, tenía dos cabezas que eran como dos coches, los ojos eran como seis tomates y los los pies eran como dos mesas y debajo de la boca escondía unos dientes un metro. ¡Era un dragón! ¡Socorro, socorro! ¡Ayuda, ayúdame! ¡Mirad, mirad, mirad que la voz! ¡Está destruyendo el pueblo! ¡Qué peste! ¡Aquí no se puede vivir un barro, barro, barro ¡Decía la gente! Cuando el dragón no encontraba comida suficiente, se alejaba cada vez más adentro del bosque para buscar más comida. Y la otra persona que pasaba por el bosque, ya que el dragón se comía a todos. La gente de Banyolas sabía que corría peligro, ya que veían que el dragón rompía todo y envenenaba el agua. La gente de Banyolas tenía <coughs> los mejores ejercicios para luchar contra el Claro. Más tarde, la gente marquesta de Mañuel se acordó de un grupo que se llevó Santomé, que podía salvar el pueblo. ¿Sabí cómo la pensaron? ¿Puedo explicarle todo a este grupo? grupo. Cuando Santomé ¡Matemos al dragón! Ya. ¡Matemos al dragón! Y entre todos lo pusieron dentro de una enorme huera y el dragón por fin se quemó. ¡A ah, ¡Este!